Bueno, buenos días oyentes. Este hay una situación que se que se precipita en la madrugada del domingo eh, que es el colapso de una de una losa y bueno, rápidamente toma intervención la este, la, la parte de seguridad e higiene, de obras particulares, de obras civiles, como para para bueno, este controlar el daño, si se quiere. Este se, se puso a resguardo, lo primero que se incluyó fue de poner a resguardo la, la cuestión patrimonial de la cooperativa, es decir, se hizo un cerco este hasta lo más alto posible como para que si hay cuestiones climáticas no se afecte el interior de lo que quedó, porque es una estructura que está dividida en dos partes, hay una parte que es de atención al público donde están los box, este, donde está la gente que uno va y se siente y lo atienden, eso es una parte, eso no colapsó, este, lo que colapsó es la parte... Netamente sala de espera donde está la silla donde la gente nos sentábamos a esperar eh, esa losa es la es la que colapsó y, y como hay ahí una línea de, de columnas este se armó ese cerco. Este la municipalidad ya había ordenado este cortar el tránsito, así bueno si privilegió este trabajo, después se empezó a hacer el cerco por fuera como para evitar que cualquier curioso pudiera ingresar y poder habilitar la, la, la, la, la calle, que es una calle importante de la ciudad, y eso se logró hacia finales de la tarde de ayer eh la orden es no mover ningún escombro hasta no este avanzar con algunas cuestiones técnicas que son muy importantes, este y también por una cuestión de de resguardo y seguridad de los propios trabajadores de la cooperativa que estuvieron ayer armando los cercos. Ellos se limitaron solamente a armar los cercos, este a retirar los los equipos informáticos que habían quedado este para ponerlos a resguardo del polvo y, y todo eso. Y, y bueno ya se, ya se están este, alojando las áreas de atención al público eh, en la usina, este ya hemos comunicado que por estas horas por estos días se va a atender en la, en la sucursal este de, de calle Luro, y, y bueno se va a ir disponiendo una nueva atención al público hasta tanto podamos resolver la, la cuestión estructural de esta de esta demolición parcial porque esto también lo queremos decir que estamos todavía en medio de una demolición es decir ha habido ha habido un derrumbe pero hay sectores de losa que todavía están en pie en, en, en situación precaria y este, queremos que eso se resuelva de manera controlada con la, con la seguridad del caso así que este posiblemente haya que, que contratar una empresa con maquinaria pesada que haga ese ese retiro de, de escombros este y después posteriormente se hará se avanzará con la obra de, de un techo en una nueva cobertura bueno ya eso lo, lo iremos viendo lo que hoy encontramos como prioritario es desalojar todos los sectores de trabajo aledaños como para dar que, que el empleado tenga tranquilidad muchos de la mayoría de los empleados de esto han han vuelto a su lugar a retomar el trabajo este a distancia este porque bueno no estaban dadas las condiciones para, para volver a esos lugares, aunque estructuralmente pudieran resistir, a nosotros nos parecía que no no no, no estaban, no no estaban las condiciones dadas para volver al lugar de trabajo, nos vamos a tomar unos días. Ya hemos pedido este la, la asistencia de, de, de, un, de un tercero, de este, que, que nos va a venir a dar una mano como para para analizar en qué situación estamos, cómo seguir, cómo cómo hacer las, las tareas de, de remediación, analizar a lo mejor este las estructuras que tengan características similares, es decir, aquellas construcciones que son más o menos la misma época tiene más o menos la misma característica la idea es y esto y esto lo, lo vamos construyendo con el paso de estos de estas horas digamos y bueno este vamos a ir avanzando por ese lado como para dar tranquilidad de que lo que está este es, es seguro digamos porque esto esto es el mayor daño que nos ha provocado esto además del colapso de la losa por supuesto agradecer la providencia de que no haya habido víctimas este humanas este no no dejar de valorar el impacto emocional psicológico no solamente los trabajadores de la sociedad y la sociedad estamos todo conmovido, yo creo que esto es bueno por estas horas estamos recibiendo mensajes de, de bueno, de, de afecto, de estar cerquita, de, de ver si se necesita algo y a mí me parece interpretarlo como que realmente estamos todos muy conmovidos y que necesitamos una respuesta estructural, contundente, este sistemática Eh, y en ese sentido estamos, estamos dando lo, los pasos correspondientes ¿A, esto? a ver ahí hay una situación que se, que se planteó hace unos unos cuatro años más o menos que hubo desprendimiento de pintura sobre el acceso entonces había reclamo de gente que entraba y parecía que estaba cayendo pintura entonces se, se consultó al sector de obras civiles se, se, se, se analizó el cuadro y se entendió en ese momento de que no había un riesgo estructural que simplemente era una cuestión superficial y se colocó un fenólico para que no esa pintura. Que se estaba desprendiendo se siguiera desprendiendo pero no cayera y por eso fue que se colocaron cuatro o seis puntales no con el objetivo de resolver un problema estructural simplemente era para una cuestión estética y los puntales eso solamente para sostener el fenólico pasar pasó el tiempo y este hace un tiempito se había estado analizando de nuevamente este se estuvo haciendo cateos en la losa para ver este qué, qué, en qué situación estaba y estamos a lo mejor en vísperas de, de, de volver a analizar este, qué, qué decisión tomar cuando se precipitó esto de esta manera, es decir, eh, nos sorprendió a todos, y digo a todo y incluyo a, a los técnicos, porque yo doy por descontado que si, a, si los ingenieros o los arquitectos o los maestros que han estado trabajando hubieran tenido algún indicio de que esto podía suceder, nos lo hubieran hecho saber. El Consejo de Administración estuvo ajeno a esta situación, y, y bueno, este vamos a a tomarnos estas horas como para para evaluar cómo seguir principalmente y después bueno ya tendremos tiempo de, de analizar este bueno qué otras cosas hacer como para llevar tranquilidad. Eh, las las personas en las redes sociales y también en algunos medios se preguntan por qué le pasa esto a la cooperativa. Ustedes también se lo preguntan, digo, hubo una desinversión que no se hizo en su momento, eh, hubo un análisis que quizás esperaron un tiempo para tomar una decisión puntual de arreglar esto. ¿Qué respuesta había a eso? Alfredo? Este tipo de decisiones en esta y en cualquier institución tiene que estar acompañada de un fundamento técnico, es decir, este, yo yo me este, me este, puesto como límite, y es está bien yo soy arquitecto pero más que nada soy presidente de la cooperativa entonces yo respeto la institucionalidad valoro muchísimo el trabajo de nuestra gente y, y, y esa valoración incluye por supuesto al sector de obras civiles que pueden pueden haber tenido o no algún error eso se, se verá con el tiempo lo cierto y, y con una, una primera lectura este si se quiere como arquitecto el, el, el, la losa no es una de las losas que se construye no si es, es una losa evidentemente que tiene para empezar que tiene más de 50 años este con viguetas que bueno hoy ya no se fabrican este sin armadura de repartición cosas que bueno eh, entiendo yo a una primer lectura este que que pueden haber contribuido a este a este colapso así de manera este inesperada eh pero bueno es difícil hacer un un, un diagnóstico de lo que sucedió con los poquitos elementos que tenemos a 24 horas uh -huh. estamos en víspera de de recibir este ayuda técnica este Como para, para, para para ver cómo se sigue por lo pronto la orden es este no poner en riesgo al personal ni poner en riesgo a los transeútes este habrán visto que se ha, ha, se ha trazado un, un cerco este de toda la breda y esto bueno la municipalidad no nos ha autorizado de manera excepcional porque bueno este corresponde, este ayer estuvo cortado el tránsito, hoy está liberado el tránsito, pero bueno, la situación sigue siendo y lo vuelvo a repetir, de una demolición en curso, eso no se acabó. Vamos a estar unos días analizando este cuándo mover los escombros para no para no este cometer errores, este y nos vamos a ceñir a, a lo que los técnicos responsables este este prescriban de eso no nos vamos a mover, el Consejo de Ministros va a ser muy respetuoso de la de los del asesoramiento técnico y finalmente este bueno, este pedirle a, a a a la gente este bueno, que que que no que no estemos este pidiendo a a pocas horas de algo grave una respuesta concreta porque no la tenemos. Hoy yo hoy no tengo los elementos para decir pasó esto por esto y por esto. Lo que sí puedo describir es la situación Este que es este es desoladora, no digo nada nuevo para lo, los que hemos pasado por allí este y que el consejo de deción está este dando los pasos que a nosotros nos parece que son los los pertinentes y, y bueno este lo vamos lo vamos a resolver estamos absolutamente confiados en que en que vamos a poder remontar esta esta coyuntura eh y, y bueno este no no este no podemos dejar de valorar que el horario en, en el cual sucedió el hecho pareciera que que, que, que si hubiéramos tenido que elegir un momento ese hubiera sido es decir un momento donde no había nadie no pasó ningún traseúnte es decir hay un hay una dosis de providencia enorme en lo que ha pasado este y bueno veamos veremos en estas horas como cómo seguimos transitando esta esta situación coyuntural. esto afecta internamente al consejo de administración alfredo Nosotros estamos afectados desde lo anímico, es decir, desde la desde lo institucional, nosotros estamos enteros, estamos convencidos de haber hecho en cada momento este tomado decisiones fundadas, este, así que en ese aspecto no no, no tenemos este Reremomientos culpasnadeces y bueno uno está tranquilo de haber obrado de buena fe y con la información que hemos tenido y, y, y el sector técnico este nosotros descartamos que, que han venido trabajando con responsabilidad con Con, con seriedad y si y si hubo algo porque es evidente que hubo algo que se desmadró bueno ya con el tiempo lo podremos este, sacar conclusiones fundadas a partir de los análisis que se hagan este, nos hemos tomado este los recaudos de, de, de, de no, de, de no que, de, que no desaparezca nada que pueda ser indicador de alguna situación que nos permita prever a futuro que no vuelva a pasar van a permitir también otras dependencias a raíz de esto, también se... si nosotros sentimos la necesidad de, de hacerlo, si nosotros vamos a pedir una intervención técnica donde se evalúen los sectores con características similares, que, o sea, no toda la cooperativa, no toda la interconectada, hay interconectadas que ustedes saben que últimamente han sido objeto de obras, que, que nos dan tranquilidad de que esto no va a pasar, que se, ha cambiado, se han cambiado techo en muchos de las sucursales, porque bueno, los, los, los edificios necesitan un mantenimiento y en eso la cooperativa no ha... No no ha marreteado, no no, no ha habido un, este, una situación que, que uno podría pudiera atribuirle a una a una mezquindad de ningún modo este se han hecho obras importantes en tual, se han hecho obras importantes en Uriburu en lo, lo queá está este en, en lo quemaya en Uriburu estamos caminos en, en hacerlas este justamente hay, hay alguna interconectada que se han suspendido atención al público justamente porque hay este desprendimiento y si bueno este. Esto ya ya se viene trabajando con, con estas con estas previsiones este, lo cierto es que hay sectores de la cooperativa que, que son seguros y, y nosotros pensamos y sentimos la necesidad hoy de que el 100% sea seguro, por eso es que no, no se han vuelto a ocupar sectores de, de la cooperativa que estructuralmente son independientes a la losa que colapsó, pero aún así este, queremos llegar llevar tranquilidad a nuestros trabajadores así que vamos a trabajar en estas horas para para hacer un peritaje más integral, que estemos tranquilos, no solamente los trabajadores, también los asociados y asociadas. profesionales, digo, o van a ser los mismos que estuvieron? No, no, no, estamos en víspera de, de contratar al chulo. Claro. ¿Sí? Ya ya vamos a comunicar oportunamente, por una cuestión y responsabilidad, pero sí, en eso estamos. ¿Sí? Para el asociado, Alfredo, ¿se estima un tiempo de cuánto puede llegar a volver a recuperar el, el frente de la cooperativa así decimos bueno a lo mejor en en 3 4 meses podemos estar retomando actividades acá no, no no no tenemos un apuro lo que queremos que se haga bien